El en el Uruguay es uno de los eventos que con mayor expectativa vive todo el Uruguay porque durante dos días, esto va a ser el 22 y el 23 de octubre, se abren a la visita del público todos los ministerios, todas las casas de los partidos políticos, las casas particulares, palacestas que han sido dedicados o declarados Patrimonio Histórico Nacional, los museos, por supuesto, las embajadas. Y la empresa de colectivo Kutsa, pone durante esos dos días servicios gratuitos para toda la, la visita de todos estos estos lugares con guías especializados en historia y en patrimonio. La idea de este patrimonio, de este año, es el festejo de la Redota. Cada año se le dedica a un tema distinto. El patrimonio del, del Uruguay es, es vastísimo y, por supuesto, no sólo es la herencia material o inmaterial, sino todo aquello cultural y natural que, que nos identifica, que nos reconoce como un colectivo. Un... Entonces es un recorrido por zonas de la memoria. Por ejemplo, para poner algunos algunos ejemplos de las cosas que van a estar abiertas, desde la mañana del sábado 22 hasta la noche del domingo, es por ejemplo el complejo de Torre de Comunicaciones de Anteldo. Va a haber visitas guiadas visitando las oficinas y los los paneles de la de la escuela Torres que han sido rescatados y puestos en exposición aquí. Eh, la Facultad de Medicina, por ejemplo, abre las puertas para visitas guiadas en las salas de medicina legal, de anatomía. Eh, se van a visitar los salones de acto que son espectaculares salones del siglo inicio del siglo 20, va a haber una exposición sobre medicina de 1811 los cirujanos de Artigas el Hospital Villarrebot también abre sus puertas para que el público pueda ver la visita de la huerta orgánica que el hospital tiene o la muestra de trabajos de los pacientes. Va a haber un cole, un colectivo, un ómnibus, que va a llevar enfermos y expacientes de Villarrebo al Museo Nacional de Bellas Artes, perdón, de Artes Visuales del Parque de Rodó para hacer una visita guiada espe especial para dialogar con los pacientes y expacientes del Verdebo sobre las obras del patrimonio en el barrio Atahualpa, por ejemplo se abre la Quinta Basferreira que generalmente está cerrada la, la Sagrada Familia el Museo de Historia Natural Hermano Mario abre también sus puertas para mostrar su fantástica arquitectura y va a haber eh, charlas sobre la educación del Uruguay en tiempos de Artigas en en el barrio sur la asociación de cultural tango hace una exposición sobre los pepes orientales un homenaje a Artigas, a José Pedro de Varela a José Vallordones y José Mujica. esto va a ser en la casa de Marta Gularte donde también va a haber candombe se abre la comunidad israelita húngara para ver la historia de las inmigraciones judías en Montevideo en Capurro va a haber una visita guiada caminando por la ruta de los esclavos que llegaron a las costas de Montevideo. También en la sociedad criolla Elías Regules va a haber espectáculo folclórico, paseos en surki En Carrasco se abre la Casa Strauch, que es una casa privada y ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Se abre para que los uruguayos puedan puedan visitarla. Se abre la casa del Partido Colorado, se abre la casa de lamas del Partido Nacional, una casa de 175 años. El Partido Comunista abre la seccional 20 durante los dos días con conferencias sobre la historia de la izquierda uruguaya y sobre la masacre de la seccional 20. Los arquitectos del Prado van a hacer una visita guiada de dos horas durante los dos días, tres veces al día, se llama Comunista Yatay, se mostrando la arquitectura y la historia del barrio del Prado. Los estudios Sondor de música abren también sus puertas y la gente va a poder hacer pruebitas de grabación. Se va a mostrar las viejas instalaciones de, la, de esta estructura, primera, primer estudio de grabación de discos. La Asociación de Tortafriteros del Uruguay, en el callejón que está entre la biblioteca y la facultad de Derecho, allí va a haber degustación de tortafritas. En el Uruguay hay una asociación de tortafriteros que está afiliada al pit -CNT. Lamentablemente no voy a estar, abre la Escuela Chile y va a exponer fotografías de la escuela desde 1935 a 2011. Yo fui alumno, me la pierdo. También allí fue alumno Gurvich y va a haber una exposición de Gurvich en la escuela y va a haber en el Club Brasilero Música Brasilera durante los dos días. A las 5 de la tarde, los que estén en el Palacio Legislativo van a ver al Batallón Florida haciendo conciertos en las escalinatas pero a la misma hora en el Cerrito de la victoria la Iglesia Nueva Apostólica va a ver cantos litúrgicos y canciones de la época artiguista también abre el MPP en su sede de Mercedes donde va a mostrar la historia de la propaganda del, del, del movimiento toda su propaganda callejera el Palacio Piria el, la sede de la Suprema Corte de Justicia ese no me lo perdí en mi última visita al patrimonio, es uno de los palacios más fantásticos que tiene Montevideo, hecho por el arquitecto francés Gardel es de 1917, la residencia de Piria, también se abre el Palacio Santo, donde está la Cancillería la Asociación de Arquitectos de malvín va a sacar tres ómnibus en tres horarios distintos para mostrar durante tres horas de recorrido la historia del barrio de la unión malvín norte y malvín este es otro recorrido que yo hice en una recorrida del patrimonio de otro año y es absolutamente fantástica también la, la sociedad de frigoríficos de ex jubilados frigoríficos del, de capurro abre sus puertas para mostrar el material de la fundación y de todo el proceso de la carne desde el finales del siglo 19. En la Ciudad Vieja va a haber un recorrido del con carro de agua como simulando el aguatero de la época colonial que va a recorrer Ciudad Vieja, Prado, Legislativo y Mercado del Puerto. Esto lo organiza la compañía Salus de Agua. Evidentemente va a haber para todo gusto porque está, va a estar abierta la Embajada de México. Va a estar abierta la Embajada rusa que es uno de los palacios más fantásticos que tiene México. Montevideo todavía tuve la suerte también en otro recorrido de haberlo visitado se abre la sede de cucha en la calle Sarandí, que fue la casa de Antonio Larreta ahí va a haber exposición de maquetas de ómnibus, colección de, de boletos de uniformes en el Museo Nacional, en el Artes Visuales se van a hacer visitas guiadas para ciegos niños y adultos ciegos va a haber una una, la, la directora del Departamento Educativo del Museo de Artes Visuales prepara una visita para poder tocar y sentir materiales, texturas, de todo lo que el el, matri, el patrimonio del Museo Nacional de Artes Visuales pueda mostrar a este grupo de discapacitados. Lo mismo va para pasar con sordos. Va a haber una visita guiada con traducción digital para los sordos grandes y chicos la película la redota se da también en el museo de artes visuales durante el fin de semana con traducción en digital esto es en Montevideo, ahora en el interior todas las ciudades del interior y pueblos abren su puerta para todo tipo de cosas, por ejemplo en San José se abren en la plaza principal se van a exponer las 30 obras, las copias, las fotos digitales de 30 grandes obras del Museo de Artes Visuales de los grandes pintores uruguayos con un código QR debajo que cualquiera que pase con su serivalita va a recibir toda la información que, que necesite sobre el movimiento pictórico y sobre el autor. El Museo de la Casa de Gobierno va a ver durante los dos días festival de coros es decir en las escalinatas de la Casa de Gobierno en la Casa Independencia va a haber música durante los dos días no va a dar tiempo para hacer todo es infinidad la cosa de cosas que tiene el patrimonio uruguayo para mostrarle a sus ciudadanos y a los que visiten los que nos quedamos fuera lo lamentaremos pero sabemos que Habrá un par de millones que van a disfrutar este fin de semana de las hermosas cosas que el Uruguay tiene para mostrar.